davant la greu situació que s'està vivint a Palestina, des de que a l'aix de Sastre volem difondre una conversa entre Santiago Albarricó i Carlos Liria que pensem que és molt aclaridora i encertada per entendre i prendre consciència de la importància i la necessitat d'actuar davant la realitat aclaparadora que suposa estar vivint un genocidi anunciat, televisat i obscenament justificat per la majoria de mitjans de comunicació de masses. Per això, perquè volem fer sentir l'altra veu i perquè pensem que cal alçar-la ben fort en defensa del poble palestí i la resistència palestina, us deixem amb aquesta conversa i amb la posterior lectura dramatitzada d'un poema d'Alba Rico que parla sobre el tema. Bueno, aprovecho que estoy con Santiago Alba aquí en España Él vive en Túnez, lleva 30 años viviendo en el mundo árabe, es escritor, filósofo y experto en estas temáticas del mundo árabe en general. Eh, teniendo en cuenta que está aquí en España, pues he aprovechado en estos tiempos terribles que estamos viviendo eh, respecto a la situación en Palestina para hacerle algunas preguntas al respecto. Eh, por mi parte pues me interesaba mucho como hemos visto en este canal pues el tema de la banalidad del mal. Eh, yo vivo en una facultad de filosofía en la que constantemente todos los años hay decenas de tesis doctorales, de papers, de reflexiones sobre cómo es posible que ocurriera una cosa tan atroz como el Holocausto, como es posible que al mismo tiempo la población alemana supiera y no supiera que se estaba exterminando al pueblo judío delante de sus narices y actualmente nos encontramos con una situación quizás más grave desde este punto de vista moral porque en este momento sí se sabe, sí se sabe lo que está ocurriendo, se sabe perfectamente y sin embargo el efecto sigue siendo el mismo. La comunidad internacional en muchos de sus flancos eh, no solamente se encoge de hombros sino que incluso ha llegado a aplaudir. Entonces quería preguntarte Santi eh, sobre este tema de la banalidad del mal y de cómo la conciencia occidental eh, se ha Se ha, se ha perdido con respecto a la legalidad a la legalidad internacional. Eh... Hola Carlos. La verdad es que sí no voy a hablar como experto que tampoco lo soy sino como persona familiarizada desde luego con, con, la, con la zona y en todo caso muy afectada en estos momentos personalmente por lo que está ocurriendo allí como tú como tantos otros no que nos sentimos absolutamente impotentes y que al menos necesitamos pues pues intervenir a través de la, de la palabra. Yo creo que que esto de la banalidad del mal tiene sobre todo también que ver con la necesidad. Del que de que aquel que hace el mal eh, pueda sentirse al mismo tiempo bueno y para poder sentirse bueno mientras se hace el mal es necesario recurrir a toda una serie de mecanismos bastante familiares para la psicología el primero de ellos de luego, es la inversión de la culpa no como eh, la víctima se convierte en el en el agresor esto lo llevamos viendo en, en, en Palestina desde hace 75 años eh, y, y además y enseguida hablaremos pues también en la medida en que eh, se invierten los papeles y la víctima pasa a ser el agresor, el agresor es inmediatamente deshumanizado que es una un procedimiento que vivieron los judíos durante mucho tiempo como bien cuenta eh, Primo Levi si esto es un hombre al que hay que leer precisamente hoy más hoy más que nunca pero si hablamos del primero de esta necesidad de sentirse buenos los que están haciendo el mal yo creo que eso tiene que ver con, con la propia historia de Europa no se puede olvidar que, que la situación de Gaza y de Palestina en general es fruto y continuación, fruto y continuación al mismo tiempo, de, del antisemitismo europeo. De un antisemitismo de larga data, que tiene muchísimos siglos, y que de alguna manera ha combinado dos proyectos, alternado o a veces combinado dos proyectos. El antisemitismo europeo es un proyecto de expulsión y es un proyecto de exterminio. El proyecto de exterminio lo intentó con bastante éxito el, el nazismo, entre 1931 y 1945 con los campos de concentración los lager y las cámaras y las cámaras de, más, de gas pero digamos que eso se inscribía en un larguísimo eh, proyecto antisemita Eh, europeo en el que había habido expulsiones desde luego, vamos a decir eh, en toda Europa, Inglaterra en el siglo 13 en, en España conocidísimos en, en 1492 y luego eh, a lo largo de, de, de los siglos eh, eh, se empuja a los judíos después de haberlos deshumanizado bien a los márgenes de la sociedad los encierran en guetos y si digo, hay un proyecto de exterminio que es el nazi, hay un proyecto de... de de expulsión. Y uno de los nombres que tiene ese proyecto de expulsión es sionismo, aunque parezca una contradicción provocativa. Pero es cierto, a finales del siglo del siglo XIX, cuando entre la explosión nacionalista eh, en todo el mundo eh, se genera, se crea, Theodor Herzl, crea el, el, el movimiento sionista. El movimiento sionista es muy mal recibido por gran parte de la población judía, incluidos grandes intelectuales como Karl Kraus, el gran eh, intelectual judío de bien, autor de los últimos días de la, de la humanidad. Y, y es muy, re, muy re, es rechazado precisamente porque consideran que, que el sionismo es cómplice de todos esos proyectos de expulsión que han caracterizado el antisemitismo europeo. Ellos quieren ser austriacos o alemanes o franceses, reivindican eh, su contribución a la cultura a la cultura europea y reclaman por lo tanto derechos de ciudadanía iguales a, a todos los demás. Pensemos, no sé, en Karl pero en Victor Kepler, en el gran filólogo alemán judío perseguido durante la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial que tiene alegatos contra el, el el sionismo verdaderamente mmm, duros y, y todos fundados en esta idea de que en realidad el sionismo eh, se suma de manera cómplice al proyecto al proyecto nazi eh, que combina la expulsión y el exterminio y por lo tanto yo diría que cuando cuando hablamos por ejemplo, de la necesidad de los de los europeos de espiar su culpa conviene recordar de entrada su culpa, su culpa es muy grande, y no solamente de los alemanes y de los nazis, sino de toda esa Europa. Pensemos en el caso Dreyfus, pensemos, pensemos en los pogromos en, en Polonia, pensemos en, en lo que ha hecho Europa eh, con, los, con los judíos. Y de alguna manera digo que, que el proyecto sionista es eh, una de las vertientes, la finalmente exitosa de ese, de ese proyecto de, de expulsión de los, de los judíos, Porque eh, de pronto, y solamente cuando son finalmente expulsados, eh, pasan a ser considerados europeos. El, el proyecto de, de, de creación del Estado de Israel es inseparable de estas dos cosas. Una, los judíos nos vamos de Europa, como queréis los, los europeos, y una vez estamos fuera eh, nos convertimos en vuestro baluarte en el, en el Oriente Medio eso es lo que lleva la declaración Balfour de 1917 ¿no? Theodor Herz les propone a los europeos convertirse en el baluarte de Europa en, el, en, el, en el, oriente, el Oriente Medio y por lo tanto lo que hace Europa es aceptar por primera vez a los judíos como europeos cuando ya no están en su territorio y esta es la gran culpa, la gran culpa de, de, de Europa y eh, más allá obviamente del, del holocausto entonces cómo puede arreglar esto esta europa yo creo que que si quieres espiar tu culpa lo peor que puedes hacer es externalizar tus pecados para que el estado de Israel haga con otros pueblos lo que tú has hecho con los con los judíos la única manera de reparar las culpas que tiene europa Respecto desde luego de los, de los judíos, pero también respecto de todos los pueblos que ha colonizado de todos los pueblos racializados a los que ha maltratado respecto de la esclavitud y respecto de todos sus, sus pecados no puede ser el apoyar a un agresor eh, para que haga lo mismo que tú has hecho y de lo que quieres pedir culpas disculpas lo que tienes que hacer es tomarte en serio los valores que pomposamente enuncias y defender eh, el, los derechos humanos y defender la legalidad. Porque además de eso depende la supervivencia de Europa, que yo creo que es lo que no, lo, no estamos comprendiendo muy bien. Que aquí, además de que es contrario a, a, a la legalidad internacional, al derecho internacional, a la ética más elemental, eh, eh, Europa... Eh, traicionando sus, sus principios de esta manera, está mm, cavando eh, su propia tumba. A nadie le puede sorprender que todos estos pueblos a los que ha abandonado siempre eh, acaben refugiándose en, en dictaduras siniestras, en organizaciones terroristas o en formas de, de violencia eh, que se desentiende por completo de cualquier horizonte democrático. Esta es una y la otra, decía, la de la deshumanización, ¿no? que me parece me parece fundamental y me parece eh, terrible, porque tiene que ver eh, fundamentalmente con aquello que, que caracteriza al nazismo. A ver, cualquier nombre que queramos darle, nazismo para mí significa básicamente nazismo. Dos cosas. La primera, supremacismo racial o étnico o, o cultural o, o nacional, y eso se traduce naturalmente en una convicción de tu propia superioridad, incluso moral, que te lleva incluso a sentirte moralmente autorizado a emprender eh, contra el otro. En aras de tu autoafirmación existencial cualquier empresa por violenta que sea puesto que soy superior me lo puedo permitir todo y la otra es la consideración del enemigo ¿eh? como de una colectividad De tal manera que con independencia de las conductas in, in, individuales es su propia existencia la que resulta amenazadora. El pecado del otro no es que haya eh, pegado un tiro o que haya apuñalado a alguien, El, su pecado es sencillamente existir. Y por lo tanto, eh, si tú estás autorizado, a, a, a, a, te, te, te está todo permitido contra un otro que no se puede tampoco reformar porque lo que le reprochas es su existencia, la combinación de esas dos cosas tan lo que llamamos, lo que hemos llamado de alguna manera nazismo. Y podemos ahí incluir muchas cosas, podemos incluir desde luego el nazismo, podemos incluir eh, a, a Daesh, el Estado Islámico, eh, y podemos incluir también a, a, a, a Tarmant, el supremacista blanco que hizo los atentados de Nueva Zelanda. ¿Y qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si el peligro la amenaza es la existencia misma del otro, tú no haces diferencias civilizadas, esas diferencias que para el derecho son sagradas, tú no distingues entre civiles y militares y no distingues entre niños eh, y adultos, porque el niño del enemigo no es un niño. Cuando tú en lugar de ver un niño ves un, un judío o ves un palestino o ves un... Eh, mmm, en un negro, eh, tú eh, estás eh, sencillamente considerando que en ese niño no lo que es en estos momentos, sino que inevitablemente eh, se convertirá en, en un enemigo negro de tu causa justa, en un enemigo de tu patria, de tu supremacismo eh, nacional. Y por lo tanto, para... Pero se han llamado animales humanos. Pues eso, se animales, pero no es la primera vez. O sea, Israel, yo, yo me he la molestia muchas veces de, de cambiar, eh, de sustituir el el nombre, el nombre judío por el nombre palestino o musulmán en, en declaraciones Eh, no solamente de, de israelíes sionistas sino de, de dirigentes europeos y el, el, el paralelismo es, es es estremecedor, pero Israel lleva comparando a los palestinos y a los árabes con, con animales con con perros sin derecho a beber en ese abrevadero eh, con bacterias con un cáncer acuérdate de eh, ariel Sharon, las declaraciones que hizo co comparando a los oh, a los mm, mm, pa palestinos con células cancerosas que es exactamente la misma propaganda que hoy retrospectivamente de Todos eh, denunciamos como la matriz psicológica que de alguna manera facilitó el holocausto ¿no? cuando se comparaba a los judíos con, con piojos o con la bacteria de la tuberculosis. Yo conservo por ahí muchos carteles antiguos porque me ha interesado mucho eh, la cuestión de la, de la propaganda de la propaganda antisemita, entonces hay, una, hay un paralelismo tan grande que que te preguntas cómo es posible que no nos demos cuenta de hasta qué punto cuando tú utilizas las mismas tácticas de deshumanización del otro el resultado va a ser siempre el mismo y a mí me estremece, ¿no? Decía, decía Goethe que la mejor parte del ser humano es el estremecimiento. No estoy seguro de que sea la mejor parte del ser humano, pero sé que que en ciertos estremecimientos hay es algo universal, algo que sentimos todos, ¿no? Cuando vemos a un niño destrozado por una bomba, a un niño llorando ensangrentado, a un niño muerto en brazos de su madre, a la imagen de la piedad cristiana Todos sentimos un estremecimiento y para no sentir ese estremecimiento hace falta un trabajo ideológico de descomposición de lo más elementalmente humano inscrito en nuestro en nuestro cuerpo en nuestra piel que, que solo puede conducir a, a, a aberraciones sin cuento sobre los otros no a mí me, me, me espanta esto cuando veo en estos días que que como respuesta a argumentos bien hechos en favor de parar la matanza en Gaza, alguien te cuelga la imagen de una joven israelí eh, que, a la que ha matado salvajemente eh, jamás y te cuenta la vida, su vida, sus proyectos, el novio que tenía, a dónde quería viajar... Eh, mmm, me, me siento una enorme indignación porque yo me estremezco pensando en esa, en esa mujer. Lo que me pregunto es cómo eh, la persona que ha puesto esa, esa fotografía no entiende que podríamos sepultar su, su Twitter bajo miles de fotografías de, de niños o de mujeres palestinas que también tenían sus sueños, a los que les gustaba jugar al fútbol y ver películas y, y jugar con sus amigos. ¿no? Y la única manera de que tú consideres que no hay una equivalencia moral entre la fotografía de la de la israelí eh, asesinada por Hamás y la fotografía del niño o de la mujer palestina asesinada por por los israelíes es que tú consideres en efecto que, que los otros no son no son humanos que los otros no, no eh, forman parte del, del género del género humano y creo que en esto sí que tienen gran parte de culpa los medios de comunicación que durante años y años y años cada vez que ha habido una una una un tentado Contra israelíes o, o ha muerto un israelí, nos hemos enterado de su vida, del color, de su piel, de, de su nombre, su nombre, sencillamente su nombre. Los israelíes tienen nombres, además como son nombres bíblicos y también nosotros como cristianos que somos, muchas veces tenemos nombres bíblicos como Raquel o Rafael o Gabriel, etcétera, tienen nombre bíblico tienen cara y, y tienen una vida, una biografía y tienen sueños. Los palestinos les hemos privado de eso. No solamente les hemos privado de su territorio durante 75 años, les hemos privado, de, en el caso de Gaza, de luz, de agua, de combustible, sino que les hemos privado de, de biografía, les hemos privado de, de sentimientos, les hemos privado de nombre, les hemos privado de proyectos. Y cuando tú acometes ese trabajo meticuloso de deshumanización del otro, no solo te resulta muy fácil matarlo, sino que resulta muy fácil aceptar su muerte, que es lo que pasa en, en Europa. Yo no creo que los europeos seamos muy malvados, eh, no lo creo, yo creo que somos muy sensibles frente al dolor de los niños, ¿no? Eh, y y lo, hemos de, lo hemos demostrado muchas veces, ¿no? Pensemos en el niñito Elian en la playa o sea que, que eso nos conmueve porque el estremecimiento es algo que nos acompaña como seres humanos, pero si hay un trabajo de deshumanización del otro eh, del que te haces cómplice como medio de comunicación, al final ocurre que mmm, los palestinos solo son cifras y además con las cifras ocurre lo contrario, con los nombres que cuanto más altas son las cifras menos te conmueven y cuanto más singular es el, es el nombre más te conmueve la víctima entonces de un lado tienes cifras de, de gente sin cara, y las cifras son como polvareda, son como nubes de, de mosquitos. De alguna manera ya hay una animalización. Piensa que lo primero que hacían en los campos de concentración en Auschwitz, lo primero que hacían era borrar tu nombre y grabarte un número en la piel, eh, como a, como una pieza de ganado. ¿no? Pues eso de alguna manera es lo que eh, simbólicamente... Eh, hacen nuestros medios de comunicación, por no hablar de, de Israel y de sus prácticas criminales, eh, cada vez que se le niega a, a, a un palestino eh, su nombre. Es muy difícil identificarte con algo que no tiene nombre, que solo tiene número. Sí, sí. Y ¿Es jamás una organización terrorista? ¿Se ha discutido tanto estos días? ¿Se ha exigido tanto que se dijera en voz alta? Jamás es una agresión terrorista para Estados Unidos y para Europa y lo es además recientemente porque ha cambiado varias veces de estatuto. Hay que mmm, contemplar la organización jamás desde dos puntos de vista. Eh, uno tiene que ver con el hecho de que es eh, una fuerza combatiente contra la ocupación de Palestina. La ocupación de Palestina no es un invento mío ni es un invento de jamás. Está reconocida por la ONU y hay un montón de resoluciones que condenan la ocupación de, de, de Palestina. Eh, al mismo tiempo, eh, las Naciones Unidas reconocen el derecho a la, a la defensa. El único derecho a la autodefensa que reconoce las Naciones Unidas en un país ocupado es el de los ocupados, no el de los ocupantes. Oímos estos días que Israel reivindica su derecho al auto al la autodesensayo es un derecho que sólo puede reivindicar el, el ocupado eh, existe por tanto una, una ocupación y eh, existe una guerra contra no es un no es un conflicto ahí donde hay una ocupación hay una guerra del ocupante contra el ocupado pero hay una guerra ¿eh? Eh, el propio eh, netanyahu inmediatamente declaró el estado el estado de guerra Por lo tanto, en una guerra y crímenes de guerra. ¿Jamás ha cometido crímenes de guerra? A mis ojos, sin duda. Ha cometido crímenes de guerra atroces que no podemos dejar de condenar. Ahora bien, eh, utilizar el término terrorismo inadecuadamente a mí siempre me ha parecido peligroso. En este caso y en tantos otros. Para empezar, porque lo que hace el término terrorismo es borrar todas las genealogías. Inmediatamente te imaginas que, mmm, no sé, que que eh, estás en, en tu casa en una plaza de europa y de pronto de no se sabe dónde eh, llega alguien se pone una bomba y mata y mata a tus a tus a tus hijos no este no es el caso gaza es es territorio ocupado aunque desde el año 2005 eh, eh, eh, israel 2006 creo israel se retirara... y ¿eh? Obviamente es un país, es, además así lo consideran las Reyes Unidas, es un territorio ocupado, en la medida en que depende enteramente su supervivencia, entrar, salir, no tiene espacio aéreo, no puede salir por mar, no puede pescar, no puede alimentarse, el combustible, la luz, eh, la sanidad, todo depende de, de, de Israel y por lo tanto es una es un territorio ocupado. Cuando hablas de terrorismo, entonces estás de alguna manera borrando o camuflando terrorismo. Toda la historia de la ocupación, que es una, la historia de un crimen continuo desde hace 75 años por parte por parte de Israel. Se puede considerar desde ese punto de vista. También se puede considerar jamás desde otro punto de vista. Jamás eh, se puede considerar, voy a decirlo así, como un instrumento de, de Israel. Hay mucha discusión sobre si fue creado o no fue creado por Israel. Creado no, yo creo que fue claramente facilitado, y hay muchas hay muchas pruebas de que su creación fue claramente facilitada, en el sentido de que no persiguió a, a los que estaban eh, fundando en esos momentos jamás, eh, y cuyo conocimiento eh, minucioso eh, tenían la, la Mossad, los servicios secretos mejores del, del mundo. Entonces, creo que una, entre los estudiosos, pero israelíes, eh, no a mí me gusta siempre citar israelíes, historiadores israelíes o historiadores judíos, no hay ninguna duda acerca de que jamás crece un poco eh, al, al amparo de una estrategia eh, israelí que tiene que ver con, con promover la radicalización. Para evitar negociaciones, para evitar las negociaciones con la Organización de Liberación de Palestina, para evitar negociaciones serias con Israel, Con, eh, con Arafat con ella sin arafat que era entonces en los años 80 el, el líder el líder palestino negociaciones que siempre han, han fracasado que siempre han fracasado porque porque Israel no está eh, dispuesto a negociar nada o sea tiene una, una carta de independencia en la que no están fijadas las, las, las fronteras Y ahora tenemos un, un gobierno de ultraderecha totalmente supremacista que sigue pensando en el gran Israel que quiere anexionarse eh, de nuevo Cisjordania y eh, que quiere mm, acabar eh, con todo eh, atisbo de un, de un Estado palestino. Entonces jamás es de alguna manera también mm, fruto de los intereses estratégicos de Israel en la zona y fruto de la desesperación de la desesperación palestina hay que recordar una cosa cuando finalmente se, se empiezan a implementar esos acuerdos llamados de Oslo hay un Oslo 1, unos Oslo 2, ¿no? entre 1993 y 2000 y 2001 y después cuando después de la retirada israelí de, de Gaza eh, se hacen elecciones en el 2007 jamás gana las elecciones en Palestina toda Palestina. Y, y tras un breve acuerdo de alianza con con con Abbas y con y con la OLP, pues pues hay una lucha fratricida entre entre Hamás y, y y y Cisjordania y Abbas en Cisjordania, Jamás se queda con Con, controlando la, la franja la franja de gaza y eh, bas eh, lo que se llama la autoridad la autoridad palestina lo interesante de todo esto es ver cómo una vez más eh, siempre la, la cabeza de los de los europeos de los estadounidenses y por supuesto la de israel funciona de la misma manera es decir lo que ocurre cuando gana las las fronteras de cuando gana las elecciones jamás es que Eh, empieza una una guerra a muerte eh, eh, contra Hamas. Desde ese momento hasta hoy ha habido cinco bombardeos masivos de Gaza, como recordarás. Eh, y eso, a pesar de que, en contra de lo que se cuenta, es verdad, Hamas no ha reconocido el Estado de Israel, al contrario que la que la OLP, eh, pero Hamas, en el año 2017, cambia su, su carta fundacional para aceptar las fronteras previas a 1967, que es una forma implícita de reconocer el Estado de Israel. Y al mismo tiempo uno se pregunta, ¿por qué estamos todo el rato forzando a los palestinos, que ya lo han hecho, a reconocer el Estado de Israel, cuando aquí de lo que se trata es de que Israel reconozca el Estado palestino? No es eso lo que pide la legalidad internacional. No es eso lo que está vigente desde el año 1947, tras la partición. Entonces, bueno, pues, pues jamás tiene esta, esta, este doble filo. Eh, yo, en todo caso, repugnándome eh, los crímenes de guerra que ha cometido jamás y, además, sintiéndome absolutamente distante de su programa político y de sus prácticas cotidianas muy poco democráticas en Gaza, no me atrevo a, a llamar eh, terrorista eh, eh, a Hamas. Y eso no implica jerarquizar eh, de ninguna manera ni el dolor de las víctimas ni la envergadura de sus crímenes. Pero es verdad que la derecha, la ultraderecha israelí, financió a Hamas, como se está se ha citado incluso alguna frase. Eh, a ver, yo aquí prefiero ser prudente porque además me da un poco igual si no la ha financiado la ha instrumentalizado y, y no tengo suficientes pruebas aunque le he leído al, algunas algunos documentos en esa en esa dirección como para afirmar que fuera una creación de de, de, de israel que financiación ¿Facilitación? Pues yo, yo creo que sí. No me gusta, además, considerar que jamás es una, es una, es una creación directa de Israel eh, por la misma razón que no me gusta eh, aceptar, y me niego a aceptar, que las revoluciones árabes hayan sido una un producto eh, artificial de la intervención de la, de la CIA. O sea, cuando ha, hay un caldo de, de cultivo, lo que tú has generado es el caldo de cultivo, de entrada, ¿no? para que haya o una revolución en un sitio en caso, o para que allí donde un sector de la población palestina se siente decepcionado por las muchas concesiones que está haciendo la OLP a, a Israel sin conseguir nada a cambio, tú tienes un caldo de cultivo, tienes unos eh, eh, islamistas eh, radicales que aprovechan ese caldo de cultivo y estos islamistas radicales al mismo tiempo se benefician de que Israel cierra los ojos o a lo mejor indirectamente eh, los financia para debilitar aún más a, a, la, a aquellos que quieren buscar una solución negociada en favor de una radicalización del conflicto que una vez más te permite hacer lo que tú quieres, que es permitírtelo todo, eh, extender los asentamientos y las colonias, anexionarte nuevos territorios sí, y sentido. justificarte sin parar. ¿Cómo de conspiranoicos nos volvemos y, si, si no nos creemos que la Mossad no tuviera noticias de todos estos preparativos de jamás para la rebelión que inició el pasado 7 de octubre? Todos tenemos dudas. Estamos hablando de los servicios secretos mejores probablemente del, de, del mundo. Es, es extraño porque es una operación preparada durante muchos durante muchos meses en la que ha intervenido claramente Irán, que es un país ultra vigilado por, por la Mossad. Eh, es difícil que no cree, que tuviera eh, ningún indicio cuando, además, al parecer, el propio Egipto asegura haber avisado de que está preparando una gran operación. Entonces, volvemos a lo mismo eh, es importante en todo caso saberlo lo que sí es importante es darte cuenta de que es muy verosímil que supiera algo porque eh, en un momento en un contexto incluso interno israelí en el que había una gran división hay una gran división interna piensan todas estas manifestaciones que llevan meses mayoritarias en Tel Aviv contra el gobierno y el gobierno ultraderechista de, de Netanyahu, donde hay eh, supremacistas declarados que, que, que hacen apología de Goldstein, el famoso terrorista judío, o del asesino de Rabin. O sea, que estamos hablando de... de estos sí que son sí que son terroristas, o sea, son, de alguna manera, cómplices de atentados... Eh, que el propio gobierno israelí considera considera terroristas incluido un magnicidio bueno están gobernando y hay una, una protesta popular amplia ¿eh? por parte de, de un sector de, de, de eh, progresista i, israelí bueno pues pues en ese, en ese momento una operación sin, sin precedentes de esta envergadura. Lo que no cabe la menor duda es de que Netanyahu y su gobierno la están utilizando ya y la van a utilizar. Eh, ojalá le salga mal, espero que le salga mal, también en términos internos, espero que, que haya un sector de, de, de la sociedad israelí que, que se dé cuenta de la... De, no solamente de la atrocidad que está cometiendo Israel, sino de la trampa en que está metiendo a la propia sociedad israelí, y haya también una, una, una mínima respuesta eh, israelí. Hemos visto ya como algunos periodistas israelíes, pensemos en Gideon Levi, fundamentalmente, que es uno de mis grandes eh, héroes de, del, del periodismo eh, militante eh, israelí, digamos, antisionista, pues decía ha hecho cosas ha dicho cosas durísimas no es de acuerdo vamos a llorar a nuestros a nuestros eh, parientes a nuestras familias pero digámosle al gobierno esperais otra cosa esto es culpa vuestra sí mejor noel de Prada el otro día hace muy poco tiempo no sé si fue antes de ayer en, en la SER, dijo que Israel buscaba un pretexto para practicar una limpieza étnica y un genocidio, lo dijo así, tal cual. Bueno, es que esa es un poco la historia de Israel. Eh, Israel es un Estado que se declara en su carta de independencia un Estado judío, que además cierra invocando al Todopoderoso, eh, que reclama la tierra de Israel como, como propia, a partir de una promesa de Dios, de la Biblia. El acta de propiedad de, de Israel es, es la Biblia. La única legitimidad que tiene para para reclamar esa tierra es es que Dios se la dio a ellos hace eh, miles miles de años. no eh, Con la paradoja de que, por esa misma razón, eh, en la propia Carta de Independencia de Israel, se invoca el derecho al retorno de los de los judíos a, a la tierra de Israel, y sin embargo, a pesar de que las Naciones Unidas en repetidas resoluciones no ha dejado de exigírselo, niega eh, el derecho al retorno de los palestinos. Son 5 millones que están fuera, ¿eh? son 5 millones de, de refugiados en distintos en distintos países. Entonces, quiero decir, esto tiene que ver con, con, el, con, el, el, con la historia misma de Israel. Yo podría recomendar muchos libros, pero se me ocurre para abordar esta cuestión uno de un gran historiador que además de judío es israelí, que se llama Ilan Pappé y lleva un título ya muy significativo, se llama La limpieza étnica de Palestina. Y no, y no empieza ahora, empieza inmediatamente después de la partición con el plan llamado Dalet que consiste en vaciar eh, todos los, los pueblos, los pueblos palestinos de su población, destruirlos por completo y sustituirlos por por ...por pueblos y, y población eh, israelí. Sí, y la limpieza étnica comenzó hace mucho tiempo... ...pero estamos al borde de la solución final... ...porque es un campo de concentración con dos millones de personas dentro... ...se, se está pidiendo que un millón y medio de personas se desplacen... ...en condiciones imposibles, sin agua, sin comida... ...sin sitio donde ir, en realidad y sobre ellas está cayendo en el territorio más poblado y más denso de población de la Tierra decenas de millares de bombas eh, estamos asistiendo a una solución final eh, no sé cómo se puede retorcer tanto el concepto de legalidad internacional no sé cómo las instituciones europeas eh, mantienen esta ambigüedad no lo entiendo, no se puede entender Yo creo que es lo que por lo que contaba antes porque en realidad son cómplices desde desde hace siglos de esta por esta vía tortuosa no de, del anti, como el antisemitismo eh, eh, europeo se, se convierte sí. en se convierte a más alimentado por la islamofobia también nos sea, hay que decir que hay que recordar que, que los los europeos han delegado eh, en israel es eh, su, su papel de, de, de, de potencia colonial en, en la zona y le permiten hacer con otros pueblos lo que eh, ha hecho lo que había hecho siempre europa con, con, con los judíos y al mismo tiempo eh, eh, se trata de pueblos musulmanes y, y en estos momentos en europa hay muchísimos muchísima población musulmana Y hay una creciente islamofobia hasta el punto de que yo he escrito alguna vez que, que el nuevo judío es es el, es el musulmán el digo en las metrópolis eh, europeas no que de alguna manera pues también viven guetos y también se lo desprecia y, y se le eh, se lo deshumaniza se lo deshumaniza muchísimo entonces todo esto Unido hace que, que para la unión europea y para Estados Unidos en eh, a pesar de que nuestros intereses no coinciden de ninguna de las maneras incluso diría que son contrarios la eh, el apoyo a, a israel no sea no sea cuestionable y es un suicidio ya te digo aparte de un de una de un atentado claro contra la legalidad eh, eh, internacional y Y y al nuevo tiempo te diré que lo más preocupante es que, que es que como si no nos diéramos cuenta, volvemos al principio a lo de la banalidad del mal que es como la banalidad del bien, esto de querer ser bueno y al mismo tiempo hacer el mal y buscar toda clase de de argucias psicológicas y antropológicas, no porque lo que para, si, deber, si para algo debe servirnos el el pasado es, es para reconocer. Eh, en nuestro presente sus sus vestigios para reconocer en, en, en su en, en nuestro presente pues pues las repeticiones las las rimas ¿no? de ese de ese pasado y cuando de pronto no somos capaces de establecer ningún paralelismo ético moral yo creo que diría que emocional entre entre por ejemplo la la, la, la destrucción del gueto de, de varsovia ¿eh? Y la, y la destrucción de, de gaza en estos momentos pues creo que está pasando algo algo extraño que tiene que ver probablemente con el hecho de que tampoco se vivió como algo excepcional o terrible o bárbaro no en el, el nazismo bueno por pues esto que llama que llama Aristóteles una entelequia no pero esto de, de vivir eh, las cosas como si desde el primer momento hubieran sido lo que solo van a llegar a ser después. El nazismo era una opción absolutamente eh, legal y aceptable política en el año 27, 28, 29, en el 30, en el 31, ¿no? Y y y solo retrospectivamente, solo cuando eh, llegó a ser lo que lo que lo que iba lo que iba a ser eh, mm, proyectamos sobre su embrión mismo todo lo que va a ser después debería servirnos estos procesos para entender que por muy normal que nos parezca eh, que de pronto un, un un presunto gobierno democrático decida eh, dejar sin agua sin luz y sin alimento a dos millones de personas deberíamos darnos cuenta de que eso ya ha ocurrido antes, de que eso es lo que más miedo nos da cuando leemos los libros de historia, que eso es lo que más nos repugna de todos los puntos de vista moral, ético y político y deberíamos reaccionar de alguna manera. Yo creo que si estamos hablando hoy esta mañana es porque los dos nos sentimos muy, muy impotentes de no poder hacer absolutamente Muy nada, ¿no? Entonces paro de preguntarme cuánto tiempo tardaremos en preguntarnos de forma masiva en todos los periódicos, y en todas las tertulias, escribiendo papers, y tesis doctorales sobre cómo pudimos permitir que estuviera pasando, que pasara lo que lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo tardaremos? Décadas también. Pues bueno, no sé procedimiento, lo que es importantísimo estamos hablando hoy que es que el es domingo esta tarde hay una manifestación sí. en en Madrid. Eh, yo creo que la única esperanza es que los, todos los pueblos de Europa salgan a la calle en manifestación y dejen claro a sus gobiernos que ellos no quieren que no queremos hacernos cómplices de esta barbaridad y que pues con antes, independencia ha prohibido las banderas palestinas Inglaterra pidió las banderas palestinas incluso ayer leía que en Berlín una manifestación de judíos que protestaban por las políticas criminales de Israel en Gaza eh, fue prohibida por los gobiernos por el, por el gobierno alemán. Por lo tanto lo único que podemos hacer es dejar claro a nuestros gobiernos que no estamos con ellos si de lo que se trata es de violar la legalidad internacional para poner en peligro la vida de dos millones de personas. Lo que metemos es que no va a ser muy eficaz es muy desesperanzador ya eh, yo también creo que, que que no va a servir o, o, o bueno no lo sé quiero decir a a que algunas, yo sí que veo que en los últimos días en los últimos días se están rectificando tímidamente algunas sí. posiciones incluso Borrell, que no es precisamente un, que es un atlantista mmm, sumario y, y, y, y que demuestra muy pocas muy pocas muy poca sensibilidad. Hasta Borrell ha recordado que existe la legalidad internacional. Europa no se puede permitir esto. Es la muerte de Europa. No medimos las consecuencias que puede tener esto. Eh, eh, es como renunciar a tener ninguna interlocución con el resto del mundo si apoyamos la barbaridad que está comitiendo Israel en, en Gaza. ¿Y cuál va a ser...? un resultado previsible, un campo de refugiados infinito en Egipto, si se vacía la franja de Gaza o si obligan a un millón de personas a salir de ahí, ¿qué ¿será ese el resultado? Mira, no tengo ni idea. En cualquier caso, ya hay que esperar lo peor. quiero decir Incluso podría ocurrir que de Pronto, en, en una semana más, Israel saciara su sed de venganza, eh, dejara claro ante su, su población que somos capaces de, en nombre del talión, eh, de mm, mm, mil dientes por cada diente y, y, y mil ojos por, por cada ojo y que y que vean saciada su, su, su venganza y, y se y se retiren. El asunto es que lo que ya ha ocurrido es, es muy grave. En términos de desestabilización regional, clarísimo. Ten en cuenta que eso también se producía en un momento en que estaban estableciendo relaciones eh, diplomáticas con Israel, Sudán, Emiratos, Marruecos, ya eh, esos tres países y, y un otro que ahora no recuerdo, bueno, Egipto y las hace ya mucho tiempo y ahora eh, era Arabia Saudí el, el que tenía estaba en, en, en ciernes en el umbral de establecer relaciones diplomáticas, yo creo que una de las de, las, de los objetivos de Hamas con esta operación era precisamente impedir eso no eh, porque es dejar a los palestinos en una estación de creciente aislamiento, jugando también con, con, con el eh, apoyo que contra sus gobiernos los, los pueblos árabes y musulmanes prestan a la causa palestina. La causa palestina siempre ha sido traicionada por los líderes árabes y, y musulmanes, incluso por aquellos que retóricamente decían defenderla, pero siempre ha sido una causa sagrada para los pueblos árabes y musulmanes. Entonces, tú imagínate lo que significa ya esto. Eh, lo que se puede esperar, de luego, son reacciones cada vez más violentas, se puede esperar que haya de nuevo eh, terrorismo en Europa, que es algo que no deberíamos, que no deberíamos querer no sabemos qué va a pasar con con Irán porque es verdad que puede haber una fuga hacia adelante y Irán está está, está detrás, o sea, presta apoyo, eh, eh, asesoría militar y también les da armas a a Hamas. Se puede incendiar todo el, el Medio Oriente. Tenemos a Rusia e Irán en Siria bombardeando Siria sin parar, el propio Israel que de vez en cuando bombardea eh, bombardea Siria, eh, entonces es eh, eh, no es una no es una pequeñez, o sea moral decir es que se van a cargar a dos millones de, de, de, de personas y dices bueno pues asumo las consecuencias no es que eso va a tener consecuencias para todos eh, enormes que yo no puedo prever no me atrevo a prever pero pueden ser apocalípticas eh, sí, sí. sin más y entonces por muchos motivos deberíamos parar los pies ya a israel primero en nombre de la legalidad internacional de la ética más element elemental y de la humanidad más elemental pero también defendiendo nuestros propios intereses como como como europeos deberíamos ya pararle los pies a israel y revisar nuestra no ha sido que no he dicho lo que me hace. parece la frase más incontrovertible de todas las que he oído estos días esto de que no habrá nunca paz hasta que los palestinos tengan esperanza Pues lo ha dicho el ex responsable del Shimbain, que son los servicios eh, internos de, de Israel, los servicios de seguridad interna de Israel. Es decir, que ya te digo que hay muchos muchos eh, israelíes, y, y desde luego, no digamos fuera de Israel, muchísimos judíos que entienden que esto eh, es una locura, que ponen aprietos al propio Estado de Israel. Sí. Pues mira, Santi, eh, te quiero recordar que en el año 2014, en un concierto que hubo en el Cabo de Gata, en Almería, de Nacho Vegas, eh, se leyó un poema tuyo que viene muy a cuento hoy. Lo leyeron Juan Diego Boto y Olga Radríguez. Eh, vamos a dejar paso a la lectura de este poema tuyo que sorprende por su terrible actualidad. En efecto, Carlos, es lo más terrible de todo pensar que esto ya ocurrió y que probablemente volverá a ocurrir si no lo impedimos. Pues vamos a ello. Vamos a leer un poema de Santiago Albarrico, un poema dedicado a los niños que están muriendo en estos momentos y que llevan muriendo todo el mes de julio todo el mes de agosto en Palestina, en la Franja de García. Dicen los dueños de todas las listas. Pasad uno por uno, niños muertos, que os vamos a compadecer. Que os vamos a compadecer, niños muertos. Habichuelas de aire rojo. Sombras gigantes en la tierra sin hierba. pasar venid, escuchad vuestros nombres. James, nombre de príncipe asesinado a los siete años el 13 de enero de 2012 en Sacramento, California por un chiflado que quería salir en televisión. Bendito sean, James, tus patines de ruedas en el armario cerrado y tu guante de béisbol en el cajón del garaje. Malditos sean las cuerdas y los puñales y los hombres que ciegan las viñas de mundo. Tus padres, James, no distinguen el agua del fuego. El mundo, James, ha perdido un color. Bendito sean tus patines de ruedas, James. Malditos sean los hombres malditos y sus pinchos de hierro. Lloremos a los niños muertos, a angelitos celestes. Pasad, oh, niños muertos, escuchad vuestros nombres. Margarita. nombre de flor violada y degollada a los 11 años en Salta, Argentina, el 20 de mayo de 2013, por un vendedor de relojes. Bendito sea Margarita, tu vestido de fiesta en la percha olvidada y tu póster de Shakira en la pared de tu cuarto. Malditas sean las sin alma los hombres que tronchan las antorchas en flor tu amigo Juan Margarita no distingue el regaliz de la fresa al mundo Margarita le ha salido un hueco en la sien bendito sea tu vestido de fiesta Margarita, malditos sean los hombres malditos y sus garfios de acero lloremos a los niños muertos guisantes del árbol del sol pasad niños muertos escuchad vuestros nombres Nicola un hombre de pájaro quemado vivo a los tres años el 20 de enero de 2014 en Calabria, Italia por la mafia y sus esbirros sin Dios bendita sea Nicola tu peonza amarilla en el aparador de la abuela y tu coche de plástico en el desván polvoriento maldita sea las venas sin sangre y los hombres que ahogan la voz del gorrión tus abuelos Nicola no distinguen el negro del blanco al mundo, Nicola. Se le ha caído un botón. Bendita sea tu peonza amarilla, Nicola. Y malditos los hombres malditos y sus uñas de mugre. Lloremos a los niños muertos, moras del bosque y dientes de león. Pasad, niños muertos, escuchar vuestros nombres. Gabriel, nombre de Andes. Tiroteado a los 6 años el 19 de marzo de 2012 En la escuela judía de Toulouse, Francia Por un terrorista fanático que cabalgaba una moto Bendito sea Gabriel tu disfraz de vaquero En la caja del cuarto de juegos Y tu bici con manchas en la esquina del patio Malditas sean las armas y el satán que las carga Y los hombres que rasgan las plumas del viento Tus hermanos Gabriel distinguen un lagarto de un grillo el mundo Gabriel tiene una mancha en el ojo bendita sea tu bici con marchas Gabriel y malditos los hombres malditos sus colmillos de sangre lloremos a los niños muertos lentejas de olor pasad, niños muertos escuchad vuestros nombres niño, ¿quién eres? no estás en la lista no tienes nombre, ni parientes, ni juguetes. Las heridas que traes no son tuyas. ¿No estás en la lista? ¿Quién eres? ¿De dónde has sacado todas las heridas? Nombradme, señores compasivos, dueños de todas las listas. Me llamo Mohamed Orahid y fui asesinado a los 10 años el miércoles 9 de julio de 2014 en Gaza, Palestina por aviones que arrojaban racimos de muerte, me sigue mi hermano, ella, 12 años, y Siraj, ocho, y Basem, 9 y Huseim, de 13 y Yassim, y Miriam, y Ramadán, y Shahar, y Nur, y Galia, y Anas, y Amal, y Kusay, y mirada hacia atrás, cientos y cientos de niños y niños palestinos con cubos de sangre, con sacos de heridas, sin brazos, ni piernas, ni dientes, trinchados por uñas de mugre, por pinchos de hierro, por hombres malditos sin dioses ni venas. No estás en las listas, pequeños No existes, no sangras, no lloras. No estás en las listas, no sentimos nada. Nombradme, señores compasivos, dueños de todas las listas. Mi madre preparaba el mejor pan con Zatar del Próximo Oriente, con zumaque, ajedrea y orégano, y me cantaba de noche la canción de Leila y Magdalena ahora no puede distinguir el comino del seso mi tío redwan tenía un gran bigote de morsa y una barca de madera con nombre de chica ahora no sabe distinguir la miel de la sal mis primos Ahmed y yajía me dejaban jugar con su teléfono móvil y me señalaron y me enseñaron a silbar con los dedos ahora no pueden distinguir la cal de los versos no estás en las listas chu no reías, no cantabas, no soñabas. No estás en la lista, no podemos llorar. Bendecid mis juguetes, señores compasivos, dueños de todas las listas. Bendecid mis canicas, mi peonza de punta de clavo, la bici oxidada que me llevaba a la escuela. Mis fotos de Fairuz y del Che, la pistola de plástico con la que yo recitaba, resucitaba a mi hermano hallado el yoyo rojo, el balón del Barça que me trajo y de Egipto. Bendecid mis juguetes, señores compasivos, entre los escombros de mi casa molida por un misil israelí. Bendecid mis juguetes, maldecid a mis verdugos. No estás en la lista, no puedes pasar. Venid, James, Margarita, Nicola, Gabriel, venid. Con vuestros nombres de príncipe, de pájaro, de ángel, de flor. Malditos hombres, malditos con sus uñas de mugre, vosotros, palestinos, tendréis que esperar. Cambiad de nombre, palestinos. Cambiad de patria, de bando, de Dios, y la próxima vez que os matemos, os dejaremos ser niños. Cambiad, palestinos, de nombre, de patria, de bando, de Dios, y la próxima vez que muráis, podréis ser habichuelas, guisantes, antorchas en flor, un hueco en el mundo. Un color perdido Y lloraremos todos Lloraremos todos Como si fuerais yanguis Como si fuerais italianos Como si fuerais franceses Como si fuerais humanos Poema de Santiago Albarrí Y fins aquí calaix de Sastro.